Si pudiera olvidar todo aquello que fui, si pudiera borrar todo lo que yo vi No dudaría, no dudaría en volver a reír Si pudiera explicar las vidas que quité, si pudiera quemar las armas que usé No dudaría, no dudaría en volver a reír Tarde Si pudiera sembrar los campos que abracé Si pudiera devolver la paz que quité No dudaría, no dudaría en volver a reír Si pudiera olvidar aquel llanto que oí Si pudiera lograr apartarlo de mí No dudaría, no dudaría en volver a reír Prometo ver